I minuts Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball de Saba en la redacció d'Arturo Delgado al control de so. Vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorda que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web. A més, teniu el Twitter oficial del programa esports 97 nit <coughs> esports 97 nit. On la pregunta que ho estem fent avui és, penseu que els últims horaris en la Lliga del València són casualitat o causalitat, després de la bona relació amb la Federació Espanyola de Futbol. I és que este matí i si sien publicats ja els horaris per a les jornades 27 i 28 13 i 20 de març o en aquest cas, el cap de setmanal, el 13, 14 i 15 de març i el 20, 21 i 22 de març. Eh, curiosament, el València ha tocat divendres, les dos jornades. Divendres a les quart. Eh, Què vol dir això? Això vol dir que, misteriosament, des que el València forma, passa a formar part de la Comissió de Seguretat, Respecte i Tolerància de la Federació Espanyola de Futbol... Únic club de primera i segona divisió Integrant d'aquesta eh, comissió Des d'aixe moment Al València Curiosament Misteriosament Anecdòticament Com vulguen vostès dir-ho L'he tocat Un partit en dilluns Màlaga-València Del dia 2 de febrer Jornada 23 i jornada 25, dos partits seguits en Mestalla a les 12 del mig dia diumenge. Un València-Getafe i un València-La Societat coincidem amb el primer diumenge de Masquetà. <coughs> jornada 27, un valència Deportiu de la Coruña divendres 13 de març a les 9 quart, i en la jornada 28, <coughs> perdó de nou, un Ells-València divendres dia 20 de març a les 9 més quart. Més curiós, si més no, pel fet de com se plena la boca la lliga de futbol professional en parlar de la no violència en el futbol, del respecte i la tolerància entre les aficions, del bon rotllo en l'esport de futbol. Bueno, si hi havia un partit que podia comportar una festa alíquota, una festa adossada a l'encontre, és Ixellx-València, perquè l'afició de l'Els i l'afició del València són dos aficions agermanades, són dos aficions que es duen de categoria i segur que aquest partit podia haver servit si haguera volgut la Lliga com a sempre per a la resta d'un derberet genial en el qual hi ha sempre eh, parella de Germán actes entre les penyes eh, van molts al camp eh, desplaçament massiu de gent de València cap a ells al igual que venen d'ells cap a València bueno, pues, tot això se ho ha carregat la Lliga de Futbol Professional posant aquest partit en divendres a les 9 menys quart de la nit. Per això vos dia el Màlaga-València dilluns el València-Getàfe dilluns a les 12 el València-Real Societat dilluns a les 12 el València-Leport divendres a les 9 menys quart i el Ells-València divendres a les 9 quart són una conseqüència de la casualitat pensaran els més càndids i de la causalitat pensaran els més mal malpensats com qui vos parla del fet que el València tinga una bona relació amb la Federació Espanyola de Futbol ha hagut comptes de la guerra oberta que n'hi ha entre Ángel Maria Villar, president de la Federació i Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional Fins ara el València que podia haver sigut menetjat a estos horaris amb assiduïtat, i de fet, sols ho havia sigut dos voltes, una en divendres i era al principi de la Lliga, eh, quan se jugava per les nits, per la calor, en un Màlaga-València, i després un partit en dilluns, el que va jugar el València en Getafe, que va guanyar 0-3, també al principi de la Lliga. Des d'ahí i fins al moment en el que el València entra a formar part de la Comissió de Seguretat, Respecte i Tolerància de la Lliga de Futbol Profesional, el València havia jugat sempre en dissabte o diumenge, en horaris de vesprada. Més prompte, o més tard, per en de vesprada. Misteriosament, dic, dic novament, misteriosament, des que el València està a comissió de la Federació, cinc partits de vuit possibles estiguen de dissabte i diumenge, a dilluns, a diumenge o, en este cas perdó, a dilluns, a divendres, o en este cas a diumenge, 12 del migdia per enmig un Espanyol-València, que se posa a diumenge perquè té cop a l'Espanyol este cap de setmana no es podia posar en altre dia un Córdoba-València que este sí l'han posat dissabte a les 6 i una Aleti de Madrid-València en el Calderón, que sí està en Primetime Televisió i per tant té que anar diumenge a les 9 de la nit perquè és un dels partits triats en este cas pel Canal Plus, que és qui farà este encontre Casualitat? No crec. Causalitat? Sí que crec. Sí que ho pense El València, que ha prespart que s'ha posicionat clarament en esta guerra del futbol de part de la Federació Espanyola de Futbol, evidentment, per algun cas serà, alguna li vindrà bé al València per haver pres part eh, en esta batalla, el València està començant a pagar aquesta història. I està començant a ser assenyalat per la Lliga de Tebas, en este cas... Primer, a mi el famós informe de les Bengales, que no ha tornat a haver-ne un altre des del mateix dia i hi ha hagut rebudes iguals o més cridaneres que la que se li va fer al València quan jo va comptar el Sevilla, i després els informes amb els horaris de la Lliga de Futbol Professional. Miren, cadascú que pensa el que vulga jo tinc molt clares les coses des de fa anys vinc dient qui és Tebas la culpa és dels clubs que tenen a Tebas per exemple el llevant ha rebut el no definitiu de FIFA per escriure Brian Ruiz en part no tot, però en part el llevant li ha d'agrair a Tebas que posara la data al límit per escriure futbolistes el divendres a la nit quan en altres lligues ja havia fins al dilluns l'equip, ja després sentirem aquí com a catalan que hauria d'inscriure o d'enviar certa documentació era el Fulham, i el Fulham no tenia pressa el Fulham estava en altra batalla però com en Espanya anem al l'inrevés en Espanya avancem la data per a tancar el mercat de fitxatges o per exemple, avui que l'audiència ha decretat que els radios tenien que pagar 15 pavos més per partit per alguna cosa així com neteja una contraprestació estúpida dels servicis que l'únic que vol, ja vos ho dic jo és carregar-se a tot allò que no siguin les emissores nacionals per què? perquè si quan més se paren emissores nacionals menys se pararà d'altres equips i a voltes a equips en lloc d'ajudar-nos a les emissores xicotetes el que fan és ficar-nos més entrebancs ficar-nos més dificultats tot i aixina el treball que continuem fent que fem anem a continuar fent-lo amb la mateixa intensitat i la mateixa voluntat, que no és altra que la de servici a tu, que nos estàs sentint però de tevas ja faig que vinca advertint perquè, vamos, ara putxar 15 pavos més, Lo que paguem les radios per a entrar en un camp de futbol me pareix una frivolité digna del pitjor guió d'una peli d'Almodóvar Araè passa que amb els 15 pavos que vol van a trobar les ràdios se van a solucionar tots els problemes econòmics de la Lliga de Fu Profesional Miren, no em fac riure per no dir que no em fac plolar. perquè el cabreig i sobretot el saque de la paciència comença a tindre l'oble. 11:40. Vix abates una miqueta, però crec que valia la pena. Com sempre per a arrancar el programa Arturo, les infos. Enzo forza para estar este matiempo Good War, el argentino del Valencia, entrenante a banda en la Gavia, perdón de acelerar, la posada punt y poder jugar contra el Getafe Inexpugnables Lucas Orban ha recordado la trayectoria del equipo en Mestalla o no ha reiterado que no os podéis escapar Capunt Creo que desde un primer momento hay que salir a, a buscar el partido y, y no hay dudas que, que, que lo que queremos y que lo que vamos a hacer es que los tres puntos queden en casa y que en casa los tres puntos no se nos pueden escapar. Castigats a dividendes Valencia conegutos el Sororis 27-28. Esparzis contra el Depor en Mestalla y el Elche al el Martil Valero a jugarse divendres concretamente 13 y 20 de mars al Snow Match de la nit. El Pecat intentar hoy sí de contundesa mostra adquisició catalana després de conèixer que FIFA no dona a la transferència de Bryan Ruiz al equip granota. ¿Cuál es la culpa del Levante? pues que hasta el último momento lo intenta. Esa es la culpa de antes. Que, que se siente capacitado y que se siente con fuerza y que se siente con argumentos para conseguir esa contratación. Esa es la culpa de antes. Cosetes en jog, les que ha recordat Carles Duran que te de va Valense en Eurocup contra el Lokomotiv, Tody Stars ya clasificados. De la... les 11.42 de la nit vos recorda la pregunta en el arroba esports recordeu penseu que els últims horaris en la lliga del València són casualitat o causalitat després de la bona relació amb la Federació Espanyola de Futbol arroba una pausa i entrem a repassar 8 o'hora al València a la feina i esta sisala folga d'òpera contra el museu Verónica del Deporte Valenciano con Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte. El suplemento más completo para conocer a fondo lo más destacado del deporte del año 2014, con especial dedicación a los equipos y deportistas de la Comunidad Valenciana. 100 páginas a todo color con reportajes espectaculares y un completo catálogo de escudos deportivos. El próximo jueves, 12 de febrero, gratis, con Superdeporte y Levante, el Mercantil Valenciano. Un suplemento inmediato Con el patrocinio de Valencia Terra Mar, Diputación de Valencia. Nuevo Lexus CT200H híbrido, el primer compacto premium híbrido del mundo, con 136 caballos de potencia full hybrid y uno de los consumos y emisiones más bajos en su categoría. Nuevo Lexus CT200H híbrido, ahora con 3.000 euros de equipamiento por 22.900 euros y finanzas con Lexus Financial Services, plan PIV6 incluido. Lexus Amazing motion Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42.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 L'estrena de l'horari matinal a la 97.7 ràdio. Després del triomfa Cornellà i recuperar la plaça Champions, els de Nuno voldran mantindre-la jugant de matí per primera volta a casa. A Mestalla, des de les 11 del matí en esta sintonia, València-Getafe. El en fútbol en Valencia y Sense Dulcorants, a cada momento el que está pasando a Manolo Montal y Salva Folgado. Valencia Getafe Sports 97 el partido, el teu equipo, la Tegua Radio. Colaboren Productos Velarte, Lexus Valencia, Gasolinera Tasco, Ferto y FotoPro. Sports 97 Nit, el teu equipo, la Tegua Radio. Ons i sí? Sense edulcorants, folgado. Així... Sí, senyor. Maruco. Tu te'n te recordes lo que dèiem Mayra Gómezquem del 1, 2, 3? Si cotxe, cotxe, si vaca, vaca. Així no és com contem així les coses i el futbol? Si cotxe, cotxe, si vaca, vaca. Si la València no ho fa bé, contem. I si la no ho fa bé, no contem. O contem que s'ha fet malament. Que la València no fa bé, pues... Eh, eh, Se conta. Se si recreem. Se si recreem, eh, riguem, fem una reta de Però si la València fa mal, hi ha que pegar paló, paló. Sí, el edulcorant, sí, el edulcorant per a la Sí, pero no para pero no para las transmisiones radiofónicas ni para el fútbol. Folgado, a toda sí, sí, sí, sí. la guilvanesa a trabajar. Buenas noches. Buenas noches. A toda la guilvanesa puede trabajar. A trabajar, primera sesión preparatoria de la de la semana ya para pues para preparar esa llorrada de de Umeche pel Matítan atípica, 12 uh -huh. a pastalla delante el consumo del del Getafe en Tingul la habitual charrada Manolo de en uno con los charrada eh, eh, poste, eh, cualsevol partido, independientemente de que es guay que qué es perga, recordaros que la última pues va a ser muy significativa pero yo que va a decir Nuno als los eh, futbolistas que va a ser eh, perfectamente captar per de mi charla de comunicación que va a ser portada, eh, etc. Bueno, pues oui, Nuno lo que ha hecho es eh... Comienes Romanos, formación tortuga <risa> en joc de posarse de cara a la mitad de comunicación para que mm -hmm. pudieran más o menos tindre claro lo que estaban diciendo los eh, futbolistas aparte de que se han portado más llunos eh, a los futbolistas fuera de la charla pues se han portado esquinas a, a las eh, cámaras y los estaba, pues, que estaban de cámara, de cara al, a las cámaras de, de televisión, de fotos, etcétera, eran els eh, futbolistes. pero bueno, charla normal, habitual que ya no ha tenido res sabor con eh, la de la semana pasada en Enzo en la Gavia. Enzo la Gavia, Tancat. No es que estiga castigado. <risa> sí, no eh, sino que eh, estaba por... Sí, lo que efectivamente está recuperándose, está recuperándose porque vuelve a arribar al partido de Getafe. Eso en cuanto a los propios. Paco no arriba, Alcácer. Paco Huí no ha treballado sobre la brosa de excepte, Paterna. Excepte Miracle. Miracle. Recuperación Miraculosa, Roya Otamendi. Correcte. No estará davante el Getafe. Y a Mesh Huí, Pues hem tingut un parell de, de, de sustos. Esglai. Sí, dos esglai, dos sustos. El, els homes de banda, Febulí, Piatí. Febulí, Piatí. La xina en la cara que posa un uno, quan ha uh! que els dos tenien algun tipus de, de problema. L'home, efectivament, s'ha preocupat. Però, bueno, al final, Manoló, no ha sigut res criraner. Eh, Primer era Piati, el que se retirava, pràcticament només a arrancar la sessió preparatòria, se n'anava en companyia d'un físio. A la banda, allí era atès pel físio, el mateix Piati ja quan abandonava este matí paterna, Manolo ja erria, no?, de, la, bueno, del, mm -hmm. de, de que en mitjà de comunicació s'acostàrem a ell, al cotxe, per a, a preguntar-li com estava, etcètera, perquè en aquest moment encara no tenia cap comunicació des, de, des del club, i Piatti ja comentar que no, que no era res eh, greu, simplement que necessitava un massatge, i que a partir d'ahí, que demà treballarà amb normalitat, que no tenia res, i que este cap de setmana estarà disponible per a jugar davant el Getafe. Posteriorment, se eh, retirava primera la banda Feaguli, i després a la zona de vestidors, lo de Fagulí era me preocupa que lo de Piati, pero tampoco es una lesión con per apartar al futbolista del partido de ante el Getafe, encara que yo de Mabuivore, como se ejercita eh Fagulí, ha rebot una cházara de un compañ en la uña, ¿no? En la uña del Dit Gross, si me equivoco. No le ha dejado acabar la sesión preparatoria, en principio de más estará, pero con que les ungles manueles, fundamentalmente les del futbolista, son muy delicades, percor, chafades, etcétera Veremos de más cómo está Sofía en pero a ver si aplica o no para jugar adelante el Getafe. El club lo que comunica es que arribará a ese cap tipos de problema. ¿Es el tema Lucas Orban? Sí, es que el tema Lucas Orban... Si fa les frases molt llargues, Manolo, costa una barbaritat treballar-li una frase a Lucas Orban, tractar de resumir-la. Seria un polític fantàstic, sí. perquè molt de voltes se posa a xerrar. Hi lo... gent que faria un bon polític. T'agrada el que diu, construïs les frases de categoria, i al final l'analitzen la frase i dius, bueno, és que no m'ha dit res, Lucas Orban. Bueno, este matí tocava Orban. En la sala de premsa de Paterna posem el primer fragment, el més llarg, Pero es que ha incapaz de, de reducirlo mes borat dos minutos y pico De contestación Creo que le dice a Tarduro en un 57 segundos ¿No? Debe a escoltar a Orban También tiene que tener en cuenta otros factores, uno puede proponer partidos, puede proponer análisis táctico, eh, premisas, improntas, un montón de cosas en las cuales por ahí no ter, no se terminan dando de la misma manera y por ahí contingencias del mismo partido o hasta virtudes del rival o mismo por ahí este desaciertos de nuestro equipo pueden plantear que, que la misma dinámica te lleve o hasta cambiar o hasta de jugar bien a jugar mal o a tener más posición o jugar al contragolpe. El tiene tiene la identidad de, de siempre salir a, a ganar de la manera que sea acomodándose a cual sea la coyuntura esperamos pero creo que nuestra, nuestra identidad se marca en siempre salir a ganar de la forma que sea ser solidarios tener la unión que tenemos entre todos que siempre que hay algún reemplazo los jugadores mismos que entran en el entretiempo a reemplazar en el momento que sea lo hacen de la mejor manera y esta unión y este grupo eh, realmente puede conseguir cosas grandes Lucas Orban, Valdano, a partir d'ara Valdanito no? Orban? Orban Vinga, tira-li Li hem preguntat a Orban si eh, avui en dia eh, Per cert, a lo que es referia Orban Era el fet de si el València té identitat o no Bueno, ja m'he escoltat el, el que considera eh, Orban Al voltant de si hi ha identitat o no Si de canvia molt i perquè canvia El València en funció de diferents eh, factors A Orban se li ha dit Si ja firmava Acabar eh, quart Que s'acabara ja la temporada Si firmava acabar en esta posició Con el periódico, con el diario del lunes siempre es más fácil. Pero la realidad es que hoy no nos podemos ni permitir pensar eso. Quedan todavía muchos partidos, muchas finales para nosotros y, y queda un trecho largo. Si bien estamos consiguiendo con, con pasos firmes y muy de a poco este el objetivo a largo plazo que, que tenemos, todavía nos quedan varias firma, finales. Yo lo que firmaría es... este si nosotros encaramos y jugamos cada partido como como una final y de la manera que, que nosotros estamos poniendo el foco, creo que sin duda vamos a estar eh, muy cerca de alcanzar el objetivo de manera mucho más fácil también. Orban, se le pregunta sí. si encara el club, eh, si considera que todavía el nivel de Alti Madrid, Barça-Real Madrid, si el Valencia encara, podría ser tercer para acabar la temporada. Y yo creo que por ahí no, no, no debemos mirar tan lejos, eh, creo que hoy lo más próximo y lo que se nos avecina es el partido con Getafe y, y está al caer, eh, no se equivocaríamos si por ahí en poner el foco nuestra óptica sea tan lejos como en, en el tema de los estadios grandes, de, lo, de los equipos grandes y, y creo que hoy lo más importante eh, no, no serviría de nada por ahí llegar preparado a ese momento y, y no ganar los partidos que, que nos quedan anteriormente. Las palabras de Lucas Ovan, de mano va a intentar también eh, patearra, ¿no? Sí, a la espera de la prueba cridanera, que intento, será pues, prácticamente definitiva para pero lo que voy a hacer en uno este cada semana, porque dicho se jugará davante el Zenit de San Petersburgo a en cada Paterra. Bueno, pues después eh, continuamos con el Valencia en tertulia. Anem para parar de llevar, folgado, estará en pene de FIFA. FIFA, we, oui, ya ha decretat y es un no. Brian Ruiz no jugará en el Levanta Unsports. Sí, ya contar en la semana pasada que llevamos muy de pesimismo en el Levanta al respecto daba la atención que la FIFA tardara tanto y tanto en contestar. A la fin, Manolo, bueno, pues hoy se ha producido esa contestación y a la fin la contestación es negativa, con que estaba fuera de termini. Pues toda la documentación que él llevan finalmente enviaba a FIFA para tratar de contractar eh, como ha sido Brian Ruiz, pues a la FI, FIFA ha tomado el fichaje y Brian Ruiz es queda en el Fulham, en la previa ship anglesa y no vendrá a jugar en primera división a, a España ya ha hubo roda de prensa después del comunicado de FIFA está defrada en el Ciudad de valencia del presidente kiko catalán Manolo que ha comentado que después de los argumentos que se limitemite FIfa que pues el lleándote no me ese eh, remake que acatar lo que dio el máximo organismo futbolístico eh, de forma oficial pues que la FIFA después de, de haber eh, valorado estudiado eh, las solicitudes que que dio traslado al el propio Levanto de Deportiva a la Real Federación Española de Fútbol para que se pudiera admitir el, el transfer internacional de Brian Ruiz del, del Fulham al levante pues ha resuelto en, en la tarde de hoy nos lo ha comunicado y nos ha dado la negativa a, a ese a ese proceso ¿no? y poco más puedo decir lógicamente bueno pues en eh, una una situación pues, pues bueno que hay que que hay que acatar que hay que respetar eh, yo no lo acabo de entender eh, pero bueno las normas están así establecidas y, y, y la cifa dictaminar lo que tenga que dictaminar Y a partir de ahí, pues eh, poco más que poco más que decir, ¿no? Que Coca-Cola la recuerda Maradona que lo que, bueno, perjudica en este asunto al levanto un deportiva es que el término se acababa a las 12 de, de la nit y que un minuto más tarde pues ya estaba totalmente fuera de de lo que lo que va a correr. Eh, al final eh, la resolución por parte de la de la FIFA se ciñe fundamentalmente a a que a que el plazo se había cumplido a las 12:00 y que las 12:01 están fuera del plazo. Fundamentalmente eso eh, no, es, no es nada nuevo que no, que no supiéramos. Eh, por eso por eso por eso mmm, la sensación de un poco de de impotencia, ¿no? Y la sensación de de de no entender Catalán, que a mí se ha recordado Manolo Altravolta igual que va a hacer eh, el altre día que si hay algún responsable en que esta situación no es eh, tanque pues va a ser el conjunto anglés del, del Fulham, que va a equivocarse y esta equivocación de Costacar al llevante y la pena es que el Bante, habiendo enviado esos documentos eh, como ha tenido la entracción como antes os decía, firmados por el propio presidente no puede incluir esos documentos porque no los recibe porque el propio club que recibe al jugador es el responsable de incluir eh, esos documentos además de eso luego si es verdad que existe un, hay un, una rata por parte de, del Fulham a la hora de meter unos datos que no nos permite también hacer la correlación pertinente pero de datos de fechas de planes de pago y cuando digo en tiempo y forma pues eh, digo en tiempo porque eh, los documentos que, que puede meter el levante Eh, eh, en, ese, en, en, esos, en ese minuto de retraso eh, son aquellos documentos que nos manda al Fula eh, la totalidad de los contratos llegan después de, de las 12 o sea, nosotros incluimos aquellos documentos que nos llegan y que también la FIFA eh, ha hecho ver eh, que no son documentos eh, suficientes Bueno, pues, eh, les paraules de Quico Catalán que van en consonància amb les declaracions que ha fet el, el mateix Brian Ruiz és una emissora que és del seu país, en ràdio monumental, eh, on diu que és el amb el que no ha volgut do, do, donar-li aixida. Sí, dona entendre Brian Ruiz que els eh, problemes eh, que impedeixen el fixatge pel llevant no, no naixen d'ell, que hi volia vindre i que entén que qui ha perjudicat al futbolista, i en este cas el llevant d'unió esportiva, pues ha sigut el mateix eh, Fulan que no li ha deixat que que se'n baxa. Bueno, pues les paraules de Brian Ruiz eh, torna a dir, eh? Mentre en la majoria d'Europa el tancament de mercats és dilluns, així divendres per la nit perquè eliguis de la entrecama a la lliga de futbol professional. Clar, hi havia uns documents que tenia que enviar el Fulham, el llevant estava y que él li pesa al fulano y el fulano dirá ¿a mí qué me dius? pero si yo tal el dijuno no, pesa de... no pero, pero, pero es que yo el divendres ya ya a si, si será un problema te o no, meu pues otra bauta de mes de la liga que le ha costado este que se ha no poder reforzarse a Brian Ruiz Cambian del futbol al bàsquet. Demà, 9-4, partit entre el València Bàsquet i el Locomotiv Cuban. Juan Mar Romero què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona notícia. Bueno, demà, des de les 9-4, des de les 8 i 20, en la sintonia del Superbàsquet en la 97 Punza Radio, el partit entre el València Bàsquet i el Locomotiv Cuban. Eh, partit per a dirimir eh, coses menors, però coses importants. Sí, evidentemente, no es la última jornada de las 32 de la EuroCup, a partir de ya llegan las eliminatorias, donde el Valencia Vázquez ya sabe que su rival, el Bayern de Múnich, a partir del próximo mes de marzo, pero evidentemente yo creo que un partido con, con muchos atractivos, eh, por un lado porque el Valencia Vázquez, recordemos que es segundo... Va a tratar, además, de ser el mejor segundo de, de todos los grupos, con el fin de que, si se clasificara para cuartos y se midiera con otro segundo, tuviera el factor cancha a favor en esa eliminatoria de cuartos de, de final. Y, bueno, y además en el plano de motivación porque, bueno, enfrente se va a encontrar a un Lokomotiv Kuban, que es uno de los pocos equipos ahora mismo en Europa que marcha invicto en su liga, en la BTV y también en la Eurocup. Lleva 15 victorias seguidas en conversión europea y, desde luego, yo creo que ese tiene que ser un reto para el equipo taroncha de cara a a poder mañana eh, ganar a su, a su rival En esta línea hablaba precisamente el técnico del Valencia Basket eh, Carles Durán Hablando sobre la motivación del equipo Y también sobre el hecho de que es importante Que la afición mañana esté con el equipo no, el, mismo, no Liga, no no últimos diez días que Europa es bueno para lugar, todo, Les paraules d'un Carles Durant, que ja coneixem des d'ahir, que serà l'home que ocupe la banqueta d'ací sí, fins a final de la temporada del València de Bàsquet i avui el vicepresident Paco Raga, Juanma, explicava el perquè d'esta de aposta. Sí, evidentemente los buenos resultados, la buena dinámica del equipo en estas eh, semanas, estas tres semanas escasas que lleva Carlos Durán, pues han servido para que el Valencia Basket confíe de momento hasta el próximo 30 de junio, pero con incluso opciones de que si lo hace bien, pues pueda seguir en el banquillo de, del Valencia Basket. Así lo explica hoy Paco Raga. Por puesta en la ambición deportiva. El llevar al equipo hasta la final de temporada después de los resultados que hemos tenido estas últimas semanas hemos visto que, que Carles está suficientemente capacitado para, para conseguir los objetivos marcados de, de, del equipo estamos muy satisfechos de la marcha y por eso le deseamos que, que tenga muchos éxitos que los éxitos nuestros sean los, del, sean los de Valencia Basquete Pablo Aguilar, ¿baixa segura? ¿Alguna a más en el conjunt de Carlos Durán? ¿Juama? Bueno, recordar que el Izuki y Van Rosson tampoco estarán. El Belga, por cierto, tiene previsto a partir del jueves entrenar con el grupo y podría ser la gran novedad para el partido del domingo en Liga frente al Real Madrid. Y pendientes de Bojan Dublevich, que arrastra una sobrecarga en el tendón de Aquiles y según no. funciona en la jornada de mañana, se determinará si puede o no ayudar al, al equipo. Només cuart, desde las 8 20, sintonía del Superbásquet en la 97. radio Valencia Basket locomotiv cuban. Gràcies, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Les 12 i dos ara sí, s'han passat la miqueta, però entrem ja en temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així és, Pols 97 dit, fins a la una de la matinada en la 97.radio.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 de la niñita, así mirante el calendario y flipando una miqueta, pero no es lo que te la llegas. Vas a aprofitar con, uy, no puedo parar la tele, que se les ponga en la radio, que el tindré caliente. No sé qué ha pasado hoy, que nos hemos descontado y me han tirado en la tele, no, salva, no sé. vale, me han me tirado en la no tele. Sé, nos hemos pues, descontado, no tenemos que bondir, ¿no? Nos hemos descontado. Sí, es que es la contante. Hay una yo... prensa sin tío para hablar del supercurla. Oye, que el solo el presentador de 4 en los 5 y el presentador <risa> Carlos por entrenador Chuaur y es descarte es Adonata Simates. <risa> y yo que creía que <risa> hoy me un libraba un ya. Yukis, <risa> yo que creía que hoy me libraba ya de estar con Carlos, pero Y no, no. <risa> no. Pablo Leyva. Eso cabe la. Noche. Carlos Voz buena noche. Hombre, ¿has pedido la canción esa? ¿Le has pedido la Arturo? ¿Has yeah. el valor de pedir no. allemana, allemana, el la de Peter Languila? No, Peter o sea, es Languila no. no es la, cántala. Este es el estilo ay de Peter Languila, ¿no? Es una que te gusta ay más. ¡Madre mía! ¡Esta la de Cristiano! ¡Y el moñete que ese, ¿no? ¡Llevéo a eso! ¡Llevéo hombre! Pero que le agrada a Pablo la iba, que la gente tiene que saberlo. Que Pablo le iba a ver por por internet, ver chicharitos, chacarita y... ¿Partidos botarismas? Sí, sí, sí, Chacarita, y le gusta esa música ¿Pero esto es la canción le? del, del Payo Ixen? No, no, no No, no, no, Kevin no, Ronald, no, como no esta es de un tal Esta está Pitbull por ahí ¿De qué quieres allí? estar, Arturo? Osma ah, Osmani ahí. García. Te da el DJ suplente de la fiesta de Cristian el, el suplente de Kevin Rowland. Hey. Hey. Kevin Rowland, sí, eh. claro. desde el 25 de agosto, Pero, nos te y... Y cara, no te acuesta, muy presentes. Y encara no puedo estar a revolver y tiene que aguantar a Osmani García. Revolver las cosas y tanta milvega No te me revuelve, es más música más no. allá de revolver. Yo no. Pasa algo? No. Eh no. Mal. Más a callar. Mal molt bé, me paille volvé. Eh, per ser del disc, no és fantàstic. A tot lo dou, verdad? Eh? Tens fantàstic, fantàstic, fantàstic, fantàstic sí. ja supong, fantàstic. Fantàstic, sí, habla bien. Es eh? cosa. Habla bien, fantàstic. Me vas de revolver a mano salva, a tu saps que Pablo lei va té el el portàtil uh -huh. i l'ordenador al costal de la piña i estan mirant ifen patching i me han donat patchada Vega? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso crec que sí, sí, crec, con crec este esboz que pegaba cuando gana fallaba un penal, ¿tú con qué ibas al final, tío? lleva apoyando a César ¿Cómo, a J, ¿cómo queda apoyan? esa apuesta? Yo, yo me envase de paella esa apuesta la, la, la terminó ganando César la caba, guaya, el zurrito pegando César, en efecto yo me envase de paella ahora la segunda parte de, de la apuesta ¿Sí? es ver si cumple el que dijo que iba a hacer la paella ¿que la paella? Che. el día que te vas a ir a la paella tú, el, el reggaeton de, de, de allá que te agraden a tú Mira, no em facis parlar no Aneu triant un cas de setmana D'aquestes que el Valencià ens ho va dir el dissabte No, si al final te va l'abratxo Per nosaltres ah, <ríe> <ríe> Te vas guapet per la paella <ríe> <cal. ríe> Hauria ah, empezat per allà Hauria començat per allà El cas és que senyores, senyors Anem al principi del debat I és per on jo arrancava avui el programa des que la València va quedar inclòs en eixa comissió de seguretat, respecte i tolerància torna a recordar únic club de primera i segona divisió en eixa comissió constituïda per la Federació Espanyola de Futbol el València, de les set jornades que ha decretat la Lliga de Futbol Profesional de les vuit jornades per que ha decretat una en dilluns, Màlaga-València, dilluns 2 de febrer alta d'un moment a les 12 del matí, València-Getafe, jornada 23-15 de febrer Alta diumenge de matí també més talla i coincidint amb la primera masquetà a València la societat, diumenge 1 de març 12 del matí Jornada 27, València Deportiu i la Corunya, divendres 13 de març a les 9 i quart i Jornada 28 també divendres a les 9 i quart, dia 20 de març Este amb una especial significació pel el fet de que la, la Lliga de Futbol Profesional s'ha omplit la boca de parlar del bon rotllo entre tres aficions de l'ambient que ha regnat en els camps de futbol i este, que precisament són dues aficions a Germanades, València i Ells que segur, i a més, eh, jo estic segur que Carlos que fa les previsions moltes voltes del diari per a quan venen aquests partits sap que quan ve un Ells-València o un València-Ells tens que despassar algun redactor molt de temps abans als rodalies de l'estadi perquè n'hi ha actes de germàron entre les dues. mirat perquè, després de dir-ho aquest matí en el supermocerà o a migdia, Pasco, ho hem mirat i n'han més de 2.000 persones. Hem passat. Hem passat més de 2.000 persones. Perdó, perdó. Més de 2.000 valencianistes. Persones, n'hi haurien moltes més, que també volia referir-me més de 2.000 valencianistes. Segur se'n pensa que no, no. Més de 2.000 valencianistes... Andaren l'any passat a, a eh, I això que va ser l'any passat No menejava mai la mitjà de gent que meneja en guany Miremo per ahí eh? Jo no recordo si partidava ser eh, eh, pa, el sartre d'un menge L'any passat, d'un Sí. Dumentge Dumentge, dumentge, segur Però sí, van a la muntó de gent, segur, eh? És, que aquí, el, el problema, además, és jo eh, a les problema, demà, és La pregunta que estic fent A la gent, lògicament, és si pensen Que és casualitat això, o que és casualitat Per a mi, gens és casualitat En, en el en El regne de teves, res és casualitat Va ser casualitat és que, és que, és que, és que, Mira, qui se pega Qui se pense que és casualitat Con tot respecte Que caiga de la figuera ja eh? uh -huh. Que se caiga ja de la figuera Va ser casualitat jo ser que si si, si, sost... o sea, si, si no n'hi haguera una mala darrere, no, no volien paritats que se veuen en estos sentiitss, per jo d' altra manera volsser cabe d'explicar-me bé. Un te és un poder que te te vas. ficarcar els horaris és un poder que té ell, és un poder que té i t'estarà tocants bowling. que sí, perquè si se feran cap, si se feran cap i entrellat i no, Pensando en el seu interés, el Elche-Valencia no se echó un diviandes a los nódulas para... Se fue un disapte de cuatro, de seis, de huit, un domencha de Pero no se está pensando en, en lo que interesa a la gente. Pero ya, Carlos, no solo eso. Eh, el del día 1 precisamente esta mañana, Manolo hablaba de, de que había alguien que había dicho que el Clásico se iba a jugar... Un día a tal hora el, no, ahora La historia es El señor el Roures La semana pasada Dio El Madrid vas a Quasi um, pues, total para la bonita Se jugará tal día a tal hora Y arriba voy la lliga Tal día a tal hora qué? Nada, ¿Por qué? No yo, yo tampoco la matéis Pero, <risa> pero, <risa> pero eh, él, a él, él, él va a ir un día y una hora que, uy, pues, Y la sí. clava la, vamos. Por eso es que sigue dando la razón A que Él los, resulte, los horarios Los puede poner si ya te he diciendo eso, si, claro, pone es un, tanto es si, si pone tantos partidos, viernes a las nueve menos cuarto... Eh, yo hablaba de, de que el de la Real Sociedad el día 1 que comienza la mascleta el día 1 y te lo pone a las 12 de, de la mañana en Mestalla, ese está hecho adrede. Quien piense que ese no está hecho adrede, es que se equivoca, es que al, al final... No, no está pensado. Te no, llevan a pensar mal. Claro, red, porque, es que, porque si lo piensas... Te llevan a pensar mal, porque si hay alguien que lo quiere pensar bien no lo hace pero, si tú lo quieres pensar bien y hay que jugar viernes en Madrid se lo juega viernes cuando se va a jugar la milonga pero bueno, ah, hay que jugar viernes y Valencia en este sentido es un club interesante porque está arriba es potente en cuanto a pinchazos mmm, aficionados que quieren ver el partido y no juegan europa es que a Europa pero si hay alguien que lo piensa bien oiga, ponga usted un Sevilla Deportivo un viernes que no va nadie del Sevilla a Coruña o de Coruña a Sevilla. Pones un Villarreal Celta de Vigo, un se es... sí, pone pero un leche Valencia. que a, a més, és reiteratiu Si fos un partit claro. un partit que diu Bueno, me toca este divendres me toca este dilluns Però no, quan ja dius A principi diga, si diga toca i no passa res Però quan dir... veus que s'han sí, no? tenen els el, el... el... el... Toca el... Sí, un divendres sí, sí. Però també, perquè hi havia més Una, una, una, una realitat, que és que en València jugar més enllà de les hores nocturnes estiu, i ja en estiu és pesat diu, bueno, te puc ser un divendres perquè se't jugue de nit i no siga molt pesat per als futbolistes me pot, sí, però, me, no, me no, pot fotre un però, divendres però... d'agosto a les 9 de la nit no és una mal dia del tot no, no, no, no, i a més és que quede, crec que no va ser a les 9 no, crec que va ser com a mínim a les 10 de la nit sí, dic, però... ¿vale? eh, eh, després un partit en dilluns que et toca en Getafe pues, escolta, te pot tocar un dilluns, vale perfecte però seguirets en bateria no, i que ha coincidit amb... Bueno, con bueno. bueno, todo lo que, que acabas de comentar es que ha coincidido con Aysol en la última reunión de la Federación Española de Fútbol a un salvo le iba a decir a Villar lo que estaba pasando ante más y si podía impedir ahí la entrada de los observadores de la Liga de Fútbol Profesional Mestalla y Villar pues lo que huigues yo no te voy no, a dejar que no, al, al revés, al revés, es Eh, cuando, salvo se queixa a Villar del es que Villar, está pasando digo, eh, no Villar, digo, la culpa es de Gua perdizarlos vale, sí, entrar sí, correcto, pero no es a partir de, de, de, de esa reunión que va a producirse la claro, semana claro. pasada la otra ¿no? y por lo sobrebañar somos compromisos claro. fuera de horario pero al Valencia es un domenche para el Matiz, ahora es un divendres yo si me ha el domenche de Matiz desde punto de vista de la aficionada es un gran horario 12 kits, bueno, yo me agradaría saber claro que no, no, no, la aquí aquí... maldad la maldad está en la, la... Sí, es lo que vas a decir, estoy de acuerdo en lo que vas a decir sí, no, porque es un buen horario sí, sí, sí, sí. yo ¿Eh? esta mañana he dicho lo y mismo, y cosa, a las 12 tal. no, no final, me parece un mal horario a mí ¿eh? me agrada fe, es un buen horario, a mí me agrada fe, te envasamos a Andrés a mi yo me estalla por favor, arriba y la de la paella la paella está feta, no tienes que hacer la paella hombre. y la tarde para la familia y el fin de semana, perfecto tú te vas con la familia, ¿no? a lo que anava jo a lo pues que favor, anava jo sentem-nos -se en el debat sí, sí. Te es que Pablo me saca de mis carbonerillas de mis casillas a lo Ahora. que anava és es que ha sigut la imatge que jo m'he fet mentalment un dissabte a les 8 de les Pras a les 6 de Pras, uh -huh. el, el Martínez Valero el Che Valencia és una festa del futbol tío. una festa del futbol que és lo que és Matías van reclamant tío. Una festa de fútbol, y si no hay que hacer una paella, y si no quieren hacer paella porque no hay acuerdo con las entradas, me no, da igual, porque al final, en toda la bronca, el, el partido del Levante-Valencia va a ser una festa de fútbol también. Decir, una festa del fútbol sería el Elche-Valencia. El Girona es de la noche, ni han cuatro gats allí. Es, es que sólido. ni habrá cuatro gats. Pues es que además el valencianismo, precisamente con el Elche creo que se ha posicionado muy a favor del Elche con todo lo que ha estado pasando, la plataforma Salvemos al Elche, sí. la afición del Valencia ha apoyado. Ay, para hay buen que, rollo ay, eh? y para en, que este partido que, fuera de hermanos. Encara que un oyente ens diu, eh, les aficions de Valencia y Elche no están las germanades, les a germanades son el resultes d'Elche y Valencia. Yo no sé si son els exultes o les Sé que n'hi ha molt bon rollo entre aficions. El exulte el, el, el el sí, temades. els germanades, sí. segur. Sí, sí. I entre Valencia y Ells una relació molt, molt bona. Dos i quart. Mm. Però que igual que està, se pot trencar. Pero bueno, ara ah, hi sí. rollo. Corre't. Dos hacemos una posa y con tú eh, ab lo mismo así para Andrés Solaris de eh... Tevas, mira, a vas me dejas, pedimos esa y va abandonas. <ríe> eh, en real descoses lo de Brian Ruiz también que va darán, les gracias a Tevas que quan la resta d'Europa era el dilluns quan es tancava el mercat, així per la entrecama del senyor Debas, no, jo el tanque el divendres i ell van posar-li presa que... al Fulham pa, i Fulham dirà, calma, calma, que ell eh, van dir, que collos, calma, que mi me tanque i diu, bueno, que però a mi jo tinc que ser el dilluns però le vas a fer treballar un sàgat a Tebas ai, amic, doncs tot s'hi guard, pausa, tornem, sherlock Holmes, el famoso detective ahora con levante el mercantil valenciano una magnífica colección de nueve entregas compuestas de un libro de edición bilingüe un dvd con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe el domingo 15 de febrero la primera entrega las hayas cobrizas y el perro de los baskerville por sólo 4.95 al comprar levante el mercantil valenciano y cada domingo una nueva entrega.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 Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902-18-11-11 y te lo instalamos en 24 horas. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví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 Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, la gente me está enviando... He de contar-te una cosa ara, eh? Respecte al tancament de, del termini de fitxatges per països, que és molt significatiu. Me da... Conta, me Parlaves abans de... En Espanya se tanca el divendres, val? En Espanya se, se va a tancar el divendres y en países tan futbolísticos como en Bangladesh, <risa> Suazilandia, Burundi, Jamaica, las islas Salomón, Suazilandia. Sí. Trinidad y Tobago y Venezuela Singapur y Singapur España ¿por qué tanca el mercado el de vendres? en Singapur no dice ahí en Singapur ese es el día bueno el de Singapur lo debes que fui a Aracasal el día bueno el de Singapur a te di ¿qué? me fastidies a motos Singapur no tanca el mercado ¡ah! tú veus esta día me voy no tanca el mercado Singapur pero el de Junts ¿vale? Austria Bélgica, Dinamarca, Anglaterra, Francia, Alemania, grecia Italia, Holanda, Escocia a decir. y España el divendres en Bangladesh, pues en Bangladesh Burundi las Islas Salomón. Es que es increíble. No, pero, a eh, te digo el davant de Burundi, ¿eh? Para no, ver, ya, para ya, si yo, si yo sabía de memoria de países que estaba diciendo yo, él sabía de memoria, voy decir... Su afilandia. Su afilandia, su afilandia. Estaba su afilandia. En este clima que estén, no sé si eso me valdrá a un follow o follow de Eva Turega, ¿no? Pero, eh... pero... No, pero Tebas tan calmateis y almercate que Bangladesh. ¿Y Eva? Eva, que ¿Eva? ¿Y lo que mola? ¿Eva o Tebas? Eva, Eva a mí la que seguís es Eva Turega ¿no? desde aquel día que te seguís que a Eva Turega no que no te vas bueno, tú a mí si me sigue te vas tú ¿en, en... ¿Tú ¿en, en te quiénes intensos te, te crees que me seguís? pero no, bloqueame bueno, sé ya ser pero no es que a ya sabes, ganaría, por ser por certes dircom que no me se, se dediquen a lo que salva, se dediquen salvá pues, salvá sí. por el amor de Dios salva, eh, pero claro en este clima me. que esté eh, tan sí. bonito proyecto de fútbol la tendrá que estar la chicora o no? salvá ahora no se la hay hecha la gente se está enviando el repartimento Quisiera enviar fotos de Batulelo. ¿Ahora cómo es eso? No en cara Batule, claro, pues está. También sí, ganaba ahí al chiringuito de Pepe. Correcto. La gente de Montenvilla por eso el repartimento del Estelles, pero es una Increíble. terrible, ¿no? El no reparto de televisión. Eh, cree que el último equipo de la Liga de la Premier cree que 100 kilos, 130. El último, el último 130, ya que 140, Madrid, 140 i el valeix, a va ser 140 a 1 que va ser ahí que se escalado, sí. la culpa t'on no va la culpa és de qui és que trien aquest tipus eh? perquè aquest tipus des del dia 1 si d'algo no se li pot acusar a Tebas és <risa> d'haver amagat les seves intencions des del dia 1 que va dir que volia presentar-se a ser candidat a la Lliga de Fútbol va dir que era el seu model de gestió i de repartiment de televisius i de que volia una Lliga on fora dominada per Madrid i Barcelona la culpa és dels clubs que el triaren i ara s'està renegociant el contracte de televisió sembla que l'edat i el bau volixir-se'n sembla que l'edat i el bau volixir-se'n de la venda de drets centralitzada bé clar, perquè ha sigut el gran perjudicat entre altres sí. i la resta si tornen a firmar el que els posa davant Tebas, que va avalat per Roures la resta si firmeu i me dóna igual, eh, me dóna igual, salvo que Kiko, que Fernando Roig, que el de l'Elsepulc, me dóna igual, eh, si firmeu lo que heu posa per davant la lliga, vos la tornaran a clavar, vos la tornaran a clavar doblar, Manolo, jo, jo... i després vindran, perdona, el cruixir de dents, els plors, i en la vida m'ha enganyat i els russos me persiguen, <coughs> val? Però quan se teniu que posar en peu i fer un bloqueidir i dir, no tragué mi nopas en per ahí, ahí la cabota Y después a chuar un dividends, a chuar un divendres a cobrar 40 kilos y que el último equipo de la liga inglesa te puga chulechar una incorporación, esa es la puñetera realidad. Quedas ton vila en la liga española sería millonario. ¿Cómo? Y allí es un mes. Pero es que yo imagino. Pero más allá. ¿quién puede venir de la Liga española a fichar a Carles Gil al Valencia? <risa> Ninguno, pero es que pueden venir, fichen a no sé, a, a James, no sé. Pero ¿vale? el ejemplo que te he puesto que te he puesto antes, un equipo recién ascendido de la Championship a la Premier League este verano pagó 12 millones de euros por Huyoa. Pablo Leiva, Pablo Leiva. El Swansea cuando el Valencia hace dos años iba a por Iago Aspas, que más allá de que no haya oh. terminado de explotar, hace dos años era la revelación, el delantero de revelación de liga española Que hay que ser el delantero de revelación De liga española, eh, cuidado Cuál se va el no es Luego, no cualla, no cualla, no, lo que es el fútbol El Swansea Que no jugó nunca en Europa Que no ha ganado ni un título pues, comparad... sí, sí que ha jugado en Europa No, el Suansi no, o, el... o ha jugado este año Juego con tal Valencia el año pasado sí, suasi, No, sí. vale, cuando hizo la oferta, no. perdón te hablo Ten en cuenta que te hablo de hace sí, dos, dos años, visto. años. Vale, sí. exacto, es verdad Mira, que, En el, rep no jugado... el repartimiento actual no. En el actual de la Premier El Cardiff que es el último 114 kilos Percentes del primer diría una diferencia de 43 kilos no. En España la diferencia es de 140 a 18 De 122 kilates mm. La trampa La trampa que va a posar en el marcha la Liga El que me digo 25 Correcte Pero los intermitxos Continuarán igual La diferencia entre el primeros y los intermitxos Continuará aumentando y si del primer al último es reduirá pero esa es la trampa esa es la trampa en la que me agradaría que de una puñetera vuelta el presidente del club dixaren de queixarse la boca chicoteta y torte capa a un costad y plantar en cara, y en una reunión de la liga le dicen, señor Tebas, no anemos a firmar pero no, no, no anemos a filmar esto, os debo dotse no, es que hay un fondo de compensación al descenso escolte, eso es una mamarracha es premis para las que guañen, no para las que baixen Y sé que es moludo dile eso. Pero fondo de, la, la com el, de, fondo de, de eso. el fondo de compensación al descenso no es ni mes ni mens que eh si bajes, puedes afonarte. Yo al menos te doné eso, que es una limosna. No, pero son votos. Y después son votos. Yo que yo para acabar, o sea, el Swansea sí, que en el momento en que le hace la oferta ya aguaspas. No había ganado ningún título, porque creo creo creo que ganó algún título de esos muy secundarios que hay. una No sé cómo se llama, Pablo. Pero que o sea, acabo. Una como cosa de incluso. Bueno, cuando, con Pablo Hernández, creo. Pero bueno, a lo que voy. Que en ese momento no había jugado nunca en Europa, ni ganado ni un título en su historia. Compáralo con el Valencia. Le ofrecía más dinero a Iago Aspas que el Valencia. Y a dónde hay que llevar todo esto no es así si el Swansea le ofrece más dinero que el Sevilla, o el Valencia o el Villarreal delante o revelación que normalmente puede ir a esos equipos no va directamente a ¿vale? el tema de fondo es y esto es algo que Maduro Montal que acaba de decir que está aquí normalmente desde el de 25 de agosto antes estaba en Radio Nou como todos sabremos me imagino y él yo de bueno, verdad ya está Maduro Montal se vuelve muy gordo desde la Liga yo no lo hacía caso yo no conto de alguna vegada yo te juro que no lo hacía el caso buen eh. parrales de una volta no no con sus movidas que no que no y al final tiene razón esta liga el Valencia del 1 Espíritu Santo tiene números de campeón de liga hace 10 años hoy hoy la jornada 20 es 20... 22. 22 22 22 tiene números de poder ganar la liga hace 10 años que Benítez la ganó con 67 y luego otra con 74 creo que fue correcto Y si tú ahora no puedes ganar la liga con 70 porque lo que hizo el Atlético de Madrid, que lo puedo volver a repetir y mira que me para que se fastidien el Real Meseta y el Fútbol Club Valors, uh -huh. es casi un milagro, tío, y lo hace con fondos de inversión para poder fichar a a Falcao, no sé qué, no sé cuándo, sino de qué. Pues es que al final acabo, acabo, o sea, ¿qué decir? Que que decir? Que ahora te tienes que ir a 90 puntos tomo, Retomo el hilo porque el Madrid y el Barça tienen plantillas? con tanto dinero Le ganan andando a la Almería El Madrid fue Almería y le ganó andando No hicieron ni un pase al hueco, tío Todos pases al, al pie mm -hmm. Ganan andando Pero luego salen de vacaciones y no sé, qué, no sé cuánto Pero es que ganan andando Se van a 100 puntos porque baja el nivel de todos, tío Pero por eso... Se cuando se Le ganaba la Liga en Madrid Madrid se iba a Noeta y perdió una Noeta Y se iba a Pamplona y perdió en Pamplona, tío Pero, ah, eso pero eso no, no, no día podemos día. hablar Se ha dicho mucho... Es, es hijo de años? aquello La liga que tenemos es hijo no, pero, de este reparto Pues entonces que no se siga diciendo continuamente La mejor liga del mundo pero Porque es que no es la mejor liga del lo mundo Lo dice quien tiene mm. que vender la liga a, a los países del extranjero Porque es que No, pero si sí es otra es Pero que es el... otra que comentaba no, el no, Pablo sí. Yowi Pero que extranjero si el la la otro día, la la día la la la Habían partido a las 12 El Atlético de Real Madrid fica en el escuadro de la desprada Pero a el chinés Y contesta por Twitter un entrenador español que está enchila de así están posa la Bundesliga, ¿eh? dice, si aquí el partido no lo podemos ver, si no lo están echando. Sí si es una milonga. Sí. Si lo del chinos sí, sí, sí. es un cuento chino. No pues sería Manzano. O, pero el... No, no, no, no, El Pometa, ¿no? Bueno, el Giffara, pero, no. pero que la... dice, si aquí están echando la Bundesliga, si aquí no están echando la Liga si española. Sí es una milonga lo del chinos. Y era un Atlético de el Madrid tema. y al Madrid. Mira, el tema sí, del qué, qué, qué, el tema del Solaris está fet para <risa> reventar a de radios y a favoridas de televisión punto y final. Tercer, hices una otra. A la resuelta galería de vos puchen... 15 pavos. Pero que güibodi la audiencia. ¿Qué dios tú? Ostras, 15 pavos, tío. Yo un quince pavos te impalan la entrada a Donpis. 15 pavos. ¿Pa qué? Ellos quién se pavos. Pero que después en los cabines que han dado un piche, ¿eh? No Yo, 15 pavos, que vamos una fortuna. En 15 pavos que va que va a recaudar la Liga de Cada Radio, ah, van vale. a acabar en total el deute de la Liga de Fútbol la, Profesional. La no te pillaba la ironía, tío, ah, no, no. La la Es butardes, En cuestión de netecha y eh, la cabina que tienen tú no tenéis finestra ¿no? No. Ni finestra No. Y pero hecho pagué. Sí, sí, ah, sí. Pero no tiene ventana. Y ha vuelto esta bruta. I a voltes te ha la càmera. Sí, me Quan pucs a muntar. I ja en cagarès de Colom per allí també, col de voltes, vull dir. Deixo, te vas o atenme, atenme. En 15 pavos, en esos 15 pavos tendrás hasta catering. Lo de les cagarès de Colom, bájate con tú yo una anécdota descolombaires. Contala. O sea, jugados segundes de transmitiendo un partit ahí de València I sí. va un Colom, va la Coloma, que van els Colom Ràre i van els Colombaires. Claro? No no faran ni puñetero cas. Uy, los colombaires es una especie única <risa> y ellos entran en un chalet porque la Coloma han tener chalet y ni a una chica ahí de 30 años no hueta, pero entre el sol y no le fan ni puñetero casi van al raro de la colomba Uy, quiero decir que, los batis, que, que ¿Tú si ven colombaires sabes que eres... hay... vosotros podéis retrasar mucho aire ¿eh? cómo, se nota, ¿Cómo se nota la que tienes? Eso es historia de, de hombre mayor ya no, ¿eh? me, Carlos, es, Yo eh? tengo colomb en mi casa ¿eh? holta, Yo hol... tengo colombes y cachapés en mi casa ¿eh? Cuidado, eh, Carlos, eh, ¿Tú sabes que es colombaire? Vicent Guaita y Vicent Linares el, el, el, el Linares es el, loomer, el number one pero eh, Vicent Guaita el porter que uh -huh. ve bueno, el porter López. que ve no saben porque últimamente estaban en título de titular tan Codina como Jonathan no, el, pero Guaita está ex... lesionat y Jonathan le ha guayado no, el puesto a Codina ah, Jonathan una la història de Jonathan Miga eh? eh, Si voleu després també la repassem Ara farem una pausa i els llibres missatges eh, Avui igual se'n recorda Recordo eh? la reunió de l'Assemblea de la Lliga de Fútbol Profesional de divendres, Vull dir El València va votar que sí al repartiment actual des de televisió pues si, si ho fa, mal, mal, fe, mal que, ho va, que ho va votar el divendres Si està clar, només se va posar l'èticl de Bilbao Doncs pues lamentable mòl mal. Eh? mal i després la gent se queixarà de que la lliga és per a Madrid i Barça. Des des del clubs. Les figures estan clares <coughs> ja, 3 Dixwells. <coughs> sí? Sí. Pues després menys justament, niava moltes dela que tallargui. va, pausa i rem.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 Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por sólo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza.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 JR Valle, tu concesionario Seat abre en la pista de Silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario Seat en Valencia y Sedaví. Le estrena del horario matinal a la 97.7 Radio. Después del triunfo a Cornellà y recuperar la Plaza Champions, els de Unno voldrán mantener la de Matí per primera vuelta a casa. Amestalla desde las 11 del matí en esta sintonía Valencia Getafe El fútbol en valencia y sense edulcorants Contanta cada momento el que está pasando a Manolo Montal y Salva Folgado Valencia Getafe sports 97 el partit El teu equipo, la teua radio Colaboren Productos Velarte Lexus Valencia Gasolinera Taxco Ferto y Fotopro Esports 97 NIT El teu equip, la teua ràdio Facebook. 12 i 33 la gent que es diu en el Twitter Arroba Esports 97 NIT el, el micro A veure ara, sí, ara sí A veure que es diu la gent en el Twitter A veure, en el 27, No Entonces, el que el, el, el, el, no, Pablo, Pablo, no es que no toques el, el, el, el... Yo el, no he, he res, a Boreara Ahora sí, ahora sí bueno, Es Pablo, ahí va Dio, en empujadas de una malayeta increíble han fet imposible el desplazamiento de la afición al derbi de Elx, Y mes después de la semana fallera Javi Valero En mis eh, apuntados <risa> Javi Valero, el señor Tebas lo ha hecho a conciencia Gracias por evitar un masivo desplazamiento a Elche Tebas, vete ya Xavi Simón, cree que es un problema de dirigentes de Valencia Ahora seguro que a Madrid no le ofan Luis López eh... los Ramones Bobby Valles que diu que estarà esperant la emissió d'avui eh, imagina que per el tema de la Lliga esperen que no l'hem defraudat València Collonu diu a algú licou que València entre en la comissió de la federació volen tocar-nos els gasos però nosaltres sempre hem estat allà Luis Ponce, com diria Bartomeu i una manera negra darrere nostra Ismael <ríe> Lenguera <Ismael> <ríe> diu, crec que no és casualitat Ah, no, eh, yo creo que es casualidad pues mira uno que creo que es casualidad me estallidos Mestallidos han contraprogramado para mm -hmm. que nuestros amigos del Elche y nosotros no nos perdamos ni de erotisme creo que ya es que no la fan no me pate ni de erotisme que pito ahora Mestallidos eh, que es un fenómeno no me erotisme es ni antes o cuatro perfiles ni antes cuatro perfiles que se prenen el valencianismo que fan con el otro desde el valencianismo Mestallidos Elche Noche 101 que es uno que aparece voluntariamente en el país fantástica en la foto de Pollatos y que la verdad es que son tíos en el sentido del humor y y, y te gracia Manuel Gira con lo que pagan en la Premier League a los equipos con un poco de suerte te vas a nos va para allá a arreglarlo Peña valencianista del Facebook no sé de quién será la culpa pero nos has fastidiado el viaje que teníamos preparado los martínez Valero nos vamos a Córdoba Héctor Rosell Mareme, Joaquín, Raje después de Londreset Javier Tebas <risa> Ole vos altes cada night abans de dormir pues ascolte cracks pues sí cada, gen, cada volta de la gente se ascolta más eh, pero ni chamic encara que alguno no se entere Avi Ramírez ¿qué os parece que la premia de las tardes vaya a dar 6.000 millones de euros y que el último de la liga cobre más de 100? pues, pues esperéis que en un repartiment con de humana de las cosas Eso es lo que tiene que ser, y no con el repartimiento que ni en la Liga Española. Paracetamol, los toman como un equipo de provincia y nos humillan ciertas radios que ser valencianistas Ánimo 97.7 y Amun Valencia acetamol ¿es ¿sí? digo? Sí Un mito, ¿eh? Un chico de paracetamol, paracetamol. paracetamol. ¿Es un mito? Yo me a hacer uno que se un diga ácito acetilsalítico <risa> Paracetamol ¿Te o sea, agrada? A mí es que... Te, no, no, para que a el perfil de una caixa de paracetamol No, no ¿Y, y el ibuprofeno este? este te... Y el ibuprofeno también Pues <risa> no, no lleva resaque ese ibuprofeno A mí no yo No, tú no, tú no No, que yo no soy un profesional de no me parece que Cristiano Ronaldo, eh. Ah, ah, pa, no me parece que Cristiano Ronaldo. Amundafisio dijo quiere evitar los recibimientos de esa temporada al equipo y un desplazamiento masivo a Elche. Eh, Diu, Manuel Gila, la MLS de Estados Unidos comienza el 6 de marzo y acaba en diciembre. En enero el calendario está, estaba ya publicado igual que en España. Rafa Diu, eh, Carlos ha dado en el clavo. Te vas a eso un pájaro, pero si jugamos sábios ya verás cómo no jugamos los viernes. Bueno. Ahora es que no, no, no, no. No, ya la has pasado. Se va menjar el marró en l'Atletic Club de Bilbao Enguai no li pot caure I el Valencià és l'Atletic Club de Bilbao L'any passat. passat Per què l'any passat se menjava el marró en l'Atletic Club de Bilbao? Perquè aquesta guerra encara Ja estava vigent Vigent i la de, de Bilbao té molta relació amb el Maria Villar he estat parlant no en... jugava en Europa quan estat... jugava en Europa ja no li ho fer he a la de, de Bilbao he parlant abans en, en Passo Carabú de aquest tema parlant de, de, de coses d'informacions de aquest tema de, dels horaris i tal <coughs> estos horaris que diu la Lliga una cosa després és de la Lliga la, mateixa, la primera que se'ls vota eh? em recorda quan se que els equips europeus no podien jugar un dilluns Y el llevan, jugante en Europa, el índice de la UEFA, uh -huh. le toca jugar un dios. Uh -huh. A la fila lliga, fíjales normes, pero cuando le donan la gana, estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. Sí, pero las equis Champions, Manolo, no, no es merecha. Bueno, bueno. No es merecha. Menos mal que ha la música, Arturo. Uf. Ya estaba. Bueno, pues... Eh, ¿Posa Osmani... Os y... ¿Cómo era? No, no fíjate igual a man, no, Partido Leimán. Partido Tarimán, ¿no? Digo, ¿Cómo era? Osmani, Osmani, Osmani, Osmani, Osmani García era, ¿no? Sí, sí. Osmani, García y Pitbull. ¿Tú no eres aquí Osmani? Osmani, García. ¿Os <risa> ¿Sabe Musambani erick, erick erick saber Musambani sí. y mirar la segua serie de 100 metes en piscina. Antes de los centros, antes de una cosa, no El habrás visto bueno. no habrás visto una cosa igual en tu vida. Este sí que es un homenaje al deporte y de? Musambani, no, no, no, por, no por, habrás visto, Eric Eric Musambani, no habrás por, visto una otra cosa igual en tu vida, ¿eh, Pablo? Mira lo que tú volís reunió de la lliga de futbol professional divendres eh, eh. se preveia problemàtica perquè ja hi havia alguns que deien els grans se van a plantar no? Real Madrid, Barça, sí. València ja estaven tots protestarien, prèvia, protestarien eh? pel repartiment dels drets, pues no Manolo al final 40 vots a favor de la venda conjunta dels drets de televisió sols va votar l'Electric Club de Bilbao en contra uh -huh. però és que la, les raons de l'Electric Club de Bilbao per a votar en contra, sabeu quines són? L'Atlètic Club de Bilbao eh, té un mercat molt reduït per afirmar. L'Atlètic Club de Bilbao, problemes econòmics, no ne té. Li té igual lo que li donen en, pe, entre pe, cometes... Per què no problemes econòmics? Perquè està finançat pel govern vasco. Correcte. Li té igual lo que li donen de televisió. I per el, la fiscalitat vasca. El seu problema, exacte, el seu problema és el mercat. Què passarà Si hi han més diners, que van a haver més diners, no se va arribar a la Premièr, però van a haver més diners per als clubs menuts. Els clubs menuts van a atindre més... Tengo pasta. menys poder. Els clubs menys van tenir més pasta per afirmar, i I van afirmar futbolistes estranchers mm -hmm. i poden eh, provocar que l'Atlètic Club de Bilbao, en un mercat reduït, se'n vaix a segon divisió. I ser l'únic argument per el que l'Atlètic Club de Bilbao va votar en contra, que és increïble. Vull dir, així cadascú, evidentment, mira els seus interessos, però que l'Atlètic de Bilbao se plante, no perquè li donen pocs diners, sinó perquè els menuts tenen més i, i el poden enviar a segona, és increïble l'Atlètic Club de Bilbao l'argument de l'Atlètic Club de Bilbao està dit des de fora però aquest argument que dona l'Atlètic Club insistir, des de fora eh, l'Atlètic Club sempre serà un equip gran quan fa de la seva diferència la seva virtut i no un defecte tu eres fort per la teva diferència sí. I, i això està fent-ho com a, es que jo, yep, oi Por ficha extranjero Claro Me cuento usted plan, la tuya filosofía Claro Pero tú La tuya filosofía Es lo que te fa diferente Y te fa por Exacte, exacte no, no te fa débil, exacte. tío Si no, dicha la estar Sí en fin, Pero Un poco bien. de teoría Te ha gustado, ¿eh? Me ha encantado sí. Dale, Vale, vale <risa> Bueno, pues eh, Si vos sembla Acabemos ya en la Giga Que hemos tenido Muy buena ración de Giga Son igualanta Y, y en de parar Yo chiquamente Ya vamos con los Ramones ahí <risa> I hem de parlar, lògicament, del bales de següent de futbol. Avui eh, eh, sàpigava que és habitualment qui va a Paterra i qui eh, selecciona els extractes de veu més importants per a ficar en el programa. Eh, en un principi, la intro que m'havia passat eh, no m'havia de gran cosa. Després li pega dos voltes, eh, quan Lucas Orbán diu allò de ser eh, pràcticament en esponoles en casa... Mm -hmm. eh, jo crec que una de les en les que està jugant el València senyor Senguany és això I Jo com a rival l'any passat Abans deia desplaçament a València Guanyes fàcil Fàcilon. Ara veig de també de, està allà Ui, ja no és el mateix I no sé si el València per ahir eh, té, no. té, té el convenciment de que és molt fort en casa, I també això ja li passa factura A seus rivals Ay, No, però Creía que vas a decir, y también le pasa factura cuando viaja fuera Es que... Yo también. Yo también. Ser porque, porque creo que el, los jugadores saben que, que Mestalla me está rugiendo, creo que, como nunca lo ha hecho en, lo, en los últimos años. En muchos años. En, en, Pablo, en muchos. años. Es que es un espectáculo. Los jugadores tienen que, que ver desde el autobús los recibimientos y tienen que estar pensando, es que me tengo que dejar el alma en el campo. Pero al final sales fuera y el equipo parece como desconectado. Y yo... Quiero exigirle lo mismo al equipo tanto en casa como fuera. Hay va circunstancias. Vas sí? a hablar un poco, un ratete. Vas sí. a pareja. Te da te sobra, <risa> una cerveza, una cerveza pues, si entra ahí, Chen va, torna. Pues bueno... pasas al y yo, Hola, yo, fresqueta, eh, bro. Uh -huh. Fresqueta la birra, me eh? la temps, sí me Te donate, sobra. Vale, eh, ya, tía, no se eh, ahora sí, mira, la semana pasada cuando te, desde el club, ya un momento hi un moment eh, de la setmana passada que des del club mm, s'emiten senyales que jo vaig interpretar d'una manera que després van reconèixer si és de veure en el club estava assustat uh -huh. perquè havien detectat que dins del vestuari en els, en els futbolistes havia calado fora de casa d'igual uf no, peligro. No, no. en eh, eh. la condomina yo no sé hasta qué punto era, pero o el o el club tenía por de que calara, dejémoslo ahí, sí, ¿vale? No. Pero ojo Uf, que ya no, yo voy a quitar con una de supermolce algo, que esta victoria quita fantasmas, esta victoria, eh, esta victoria quita fantasmas. En Málaga pasa eso, Pablo. Eh, en Málaga el equipo sale bien. No acaba de convertir en ocasión de gol, situaciones favorables, Pero se viene abajo cuando le hacen el gol. Se viene abajo cuando hace el gol. Por eso yo creo que todo esto de Mestalla estaba haciendo un equipo mmm, con dos caras. Que es muy bueno en casa, uh -huh. pero tenía mucho peligro fuera. Por eso, para mí, la única lectura que tiene la victoria de Cornella, el Powerade, cuando diría Domingo Ortiz, ¿no? ¿El ¿El es, el es que es, que, vale. sí, es, sí, que sí, es sí. el Powerade. Bueno, lo dice Domingo Ortiz. Porque ¿Por lo, se lo han puesto así porque lo dice Domingo. Eh, eh, la única lectura es Había que ganar y se ha ganado sí pero Había que ganar y se ha ganado Y al final, y a Yo he dicho muchas veces <coughs> eh, El Valencia empieza ganando y los rivales ya te temen Manolo, claro sí. que te temen ¿eh? Aquí te has pasado por la piedra al Real, al Real Meseta Al Atlético Meseta Y el Valor, más allá de un gol fuera de juego Que la nueva Luis Suárez diera mm, mm, Tú estás vivo hasta el final Y ahí tiene un punto de suerte Que te hace 0-1 ¿eh? Es decir, lo de la llegada del equipo y lo de que la gente haya tomado como hábito ir dos, dos horas y media antes eso ya es un patrimonio que tiene el Valencia ¿eh? eso hay que hacerlo muy mal para perderlo a partir de ahora ¿eh? Eso es un patrimonio, o sea, ya la tradición es ir a recibir el equipo. Depende del partido, habrá más ambiente, habrá menos. Pero eso es un patrimonio Carlos, que al ha final, ganado el Valencia al final, y claro que te ayuda a ganar el partido. Al final claro. los partidos son tres puntos en casa y, y son tres puntos fuera. ahí claro, que, que el, el total que claro, decía Rufeta la semana pasada de la representación de Barragán, creo que es. Yo lo que creo es que esas sensaciones que tú has transmitido, de que incluso el vestuario las pudo percibir, de que fuera de casa costaba mucho... Eh, se han transmitido a la afición es decir yo creo que el jueves cuando a ti te dicen esta semana vamos a Cornellá podría haber incluso algunas dudas entre entre la afición de Puf, Cornellá son todas las dudas del mundo Corn es? Cornellá ¿No se acordaba de la copa Uah, es un campo y, un, y un equipo vivo que claro, es español un equipo que está vivo ahora ¿eh? sin, sin embargo no te vienen aquí a Mestalla, el ninguna español, y ninguna... entonces es que algo falla porque al final claro. son 11 contra 11, no puedes salir fuera. yo te, Es que te quiero recordar el, el, el ejemplo el otro día en la redacción. Pablo, hasta le, al, le, le... Equipo, al equipo fuera de casa estaba empezando a tener fantasmas, porque el equipo es mala cuando... Yo, ¿Y ahí opinión, dónde están uno? ¿Dónde está uno. Claro, hay manos de entrenador y es muchas que, cosas. Yo... ¿Eh, eh? ¿Hay, hay manos de entrenador? Sí. sí, sí, sí. Y futbolistas que se acobardan y futbolistas que se acobardan, eh. Y no son solo los jóvenes. No, no, no, no, no, qué no, no es que es que ha de... el Valencia se jugó la vida en Cornellà en el Powerade de Domingo Ortiz y no solo, no solo ni el, ninguno de los capitanes ni ninguno de los pesos pesados a decir, "Ey, aquí estoy yo." Por ejemplo, Soldado lo hacía, eh. Y todo este debate lo hemos tenido esta tarde. Soldado salió como salió porque se equivocó. Uh -huh. Sí, pero cuando venían malamente daba la cara y no se dio ninguno. Oye, luego hablaron en el campo, y yo que les aplaudo, eh. Ganaron el partido. Decir, eh, es un partido que gana, pero... pero es que lo han ganado, jugar 10 de esos y no ganan sí, los Sí, pero días. si la para Carbonerito, estamos ganando no. no sé qué, no sé cuánto. No, no, tú lo has ganado y punto. Sí. Pero tienes que ofrecer más seguridad, más garantías. Eh, claro que sí. Pero a, a donde yo voy, el partido de Málaga, si me apuras, puede que tenga un punto más de intensidad el de, el de Cornellá. Pero el, Málaga, el Valencia no sale mal y cuando el Málaga se pone 1-0, para mí es injusto. Para mí, a partir de ahí parecía ser el ridículo porque fue cómico ver cómo intentaba jugar la pelota con un equipo encerrado. Fue cómico, no sabían hacerlo. O sea que me quieres decir que los jugadores no. vieron el 1-0 en el marcador fuera de casa y les entró miedo. Se acobardaron. Señores, pausa, que si no se me enge la última. Venga, y torrem de Marín, seguida. Sabes que no para de echar rayos fe. Salva está aquí, que no para. La gente ahí acaba de acaba vale. de, de, de entrar.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 Si eres de los que hace de su día a día una experiencia increíble, ahora por tan solo 195 euros al mes puedes disfrutar de tu nuevo clase A 180 CDI. En 39 cuotas, entrada 4.600 euros y cuota final 15.417,86, a en 9,25%. Oferta de Mercedes-Benz, financia el service para solicitudes aprobadas hasta el 31 de marzo. Acércate a Mercedes-Benz Valencia en pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. En ValenMoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en ValenMoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia. Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Le estrena del horario matinal a la 97.7 Radio.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 Si te agrada el sport, esta es la Teguas, cita obligatoria. Sports 97 Nit, el teu equipo, la Teguas Radio. El el descansos que me dega la Carlos, que me demana Carlos Oscada es nada, ah, está cuidado. ¿Y alguna manera de no, no. que es, algún día alguna son como si no estuvieran en un garaje? No, <risa> no, no, no Carl, Por favor Dios no sería sería Ramones, tío. Por favor, no. pues, Yo tenía el single el tío en grande compré en una mítica tienda de discos que no sé si existís en cara Están en un Que es de Sí, sí, sí Yo creo que Hay que cumplir single De este disco Sí, sí, sí Yo me pasaba sí. Toda la semana A Horran Y te maté a En el trenet Y mis colegas y yo Pam Y Amsterdam va a comprar discos De los Ramones Se, Se vira Y no Se como tuvo que ver Ahí Busanban no sé qué No sé cuántos ¿No bueno, sabes que los Ramóns comieron osmani, paella osmani, en el Palmar? La... Sí. Entran en comunidad paella en Twitter y hay fotos de los Ramones comiendo paella que... paellas en el Palmar. No lo quiere reconocer, si no lo quiere reconocer lo Por no tirar abajo tu pintarro que era, pero la Dosmane las la pidió tú. Sí. <risa> no, no, no. La gente te cree, la gente te cree. <risa> <risa> musambani ha comido paella en el Palmar por pues los Ramones, sí. Musambani, a ese vídeo, eh, que no vuelas igual en tu vida. <risa> es verdad? no vuelas igual, un canto no? depo <risa> al deporte. Correcto. A a la bonita, pero sí, eso encantado no, no, café. intensidad, eh. Bueno, 2-6-5-1 Más muy útil y yo emocionarlo, ¿eh? Filó el otro día, ahora claro. que hablas de canto al un, deporte Con todo el respeto al mundo, sí, sí El otro día Casillas hizo otro canto al deporte Pero, uh, ¡El canto ¿no, Es diferente, es diferente El canto al deporte ah, de Casillas, Casillas y se hinchó la cuello como un cantador de flamenco y de cantar, ahí como un loco Mira, ¿sabes? Y luego Cristian le dijo No hace falta que vengas a la fiesta que has cantado bastante Y ya no fue A partir tarima Pero ya no fue Ya has cantado bastante, hombre Bueno, está en Palande deixa fortalesa de València en casa eh, la feblesa ve per altre costat la feblesa ve perquè no tenim clar i d'això ja he parlat una miqueta avui en Pablo i aixem en Salva i m'interessa una miqueta la 4 3, 3. la impresió de Carlos tornem al punt de partida però la Segur. pregunta és i aixem sí que m'agradaria que, <coughs> que opinarem tots una miqueta tornem al punt de partida com a següent pas o ¿No? eh, eh, porque uno piensa que es el, el lo que mejor va o porque encara no te aclara que Estaba, en qué sistema se es escapaba a ir que di, que, que, eh, no sé, que ya no sabes sábado no, no, no, no, no sé, solo Dios sé que no sé nada una teoría empírica de los sofistas ¿no? de los sofistas la experiencia que vais decir Pues que la experiencia eh, pro un sistema y cuando falla... El... Ah, sí, correcto. Sí, sí, exacto. exacto. Eso, lo que diría un sofista la, la, del empirismo... Pues Hasta es... que va Chávez cuando falla, sea, cambia. Cambiará. Yo, sí. crey, que... Finzara, Nuno, he escrito algo yo curiosamente, para además en Super en la Contra, cambiaba el sistema mmm, frente una especie de All Star, ahí que decía yo del rombo, me caben, me caben los... con el rombo me caben Megredo y Alcácez, me caben Javi Fuego, <risa> ¿no? y... Cuando, vist, eh, cuando el bau le pega una corona me estalla y el valencia esto no es el río, a y cuando ha visto el bau, y un entrenador más en la vida pueda ser bau entrenador si no está sujeto a la presión de los resultados porque si no, nunca pensará que la culpa, que hago de, de la culpa tiene él lo que hace y que algo tiene que cambiar porque si no no está sujeto a la presión de resultados la culpa siempre será, los jugadores pite, tráeme otro, pite, tráeme otro no, no, eh ¿Me cago a fichaje, no hay fichaje? ¿Te recuerdas que un parlane? Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas? Torea. Torea tú. Y ahí es cuando el entrenador aprende, porque si no, hey, algo estoy haciendo yo. Vale. Yo creo yo creo que... Es... Uno, semana pasada, cuando va a ir la mierda que me la echan a mí, ahí es cuando ha visto el wow. Porque si... Ha visto que el equipo tenía adultes para la cornea. Ya ha visto el wow. Y fue una cosa que Finsano había feito. Salva. Negredo, banquillo... Y Andrés Gómez Banquillo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, yo, yo Y es justo. Acabo enseguida. Y es justo. Pero eso cree que yo... Que si es inteligente... Y no puede ser novato... Que lo es. Pero no es tonto. No, tonto no es. No es tonto. No. Pero es más novato de lo que se pensaba en Tralba. Sí, eso lo veréis. Es más novato lo que se pensaba. Pero mira, a mí... A mí, en efecto, el vex volver... El que estiga de... A chugar. Y eso al final... Yo, ya yo no fue ya... Porque todo era fantástico. Mi amigo Peter era... Alicia de país de las Maravillas. Y al final... Te tengo que ganar el MOU la... una, una, partido... una negativa y una positiva Negativa, creo que está en Mésberg Que este micro que es el la -3 -3, Y es y, muy verdolaga Y el micro 3. es muy verdolaga Pero sí que ves un técnico Y ahí sí que es algo que me Siempre da la esperanza Siempre lo han dicho y es cierto se pega la cabota contra la pared y rectifica ahora no le digas que él se va a pegar una cabota no te fará caso es el tipo pero él, es portugués ella irá no no ella irá portugués. portugués portugués él, ella irá y le dirás te vas a pegar te la vas a pegar Mira, y, no. y ah, él, él no te fará ni caso hasta que un ahí, no te haya entrado ahí se la pega y cuando él se la pega de Y había una pared. Yo creo que con el 4-3-3 hablamos. Carlos, yo creo que con el 4. A mí eso sí, me da sí, una sí. esperanza. Está en pero... está bien ¿eh? yo estoy de acuerdo en esa definición. Yo creo que este partido Acabotada está es más, más trabajado de lo que parece. Claro que ya, ya hay momentos, hay momentos, o sea, creo que en, en el ataque y en el, la circulación no tanto, pero creo Ajá. que en la táctica el equipo aparte del 4-3-3 utilizó mucho ese 4-1-3-2 sí. con Ay, Javi Fuego sí. cerrando. Y si a ti, en si es que las bandas, vacía. parejo en el centro del campo para cerrarles más las bandas y arriba ya Paco y Rodrigo. Al final el equipo eh, permutaba de 4-1-3-2 a 4-3-3 para crearle más problemas en el centro al español. El, el, las sensaciones de que sí que se trabajó eso. Que sí, por eso digo que al final, insisto, yo he dicho muchas veces y lo he escrito muchas veces desde que empezó la temporada, Pablo. Hay cosas que por mucho que te las digan, hasta que no las experimentas, sufres en primera persona, ¿no las entiendes? En uno, para darse cuenta de que hay que trabajar más, le ha tenido que coger el toro, le ha tenido que perder en Málaga y decir, madre mía, y ahora vamos a donde hicimos el gran fracaso del año, y tengo al futbolista y les veo la duda en los ojos por primera vez. Yo, ojo, si no saca a Diego Alves. Eso es fútbol, porque a Diego Alves lo renovado yo, pero bueno, es que puede ser al revés, es decir al final quiere decir, pero lo que sí es cierto, más allá de lo anecdótico, que no es anecdótico pero de, de cómo funciona un partido de fútbol, sí que hay una reacción en el entrenador del Valencia en eso que has contado tú que el partido está más trabajado, lo que ya saben uno que tiene que currarse cada partido con el Valencia y punto dos, que por un, deja de hacer un All Star y decide, y hey, se carga André Gómez y nadie protestó ¿eh? y se carga Negredo y nadie protestó Y yo la de André Gómez lo veía desubicado en el rombo y tal. Pero de Negredo de Chapó, Negredo estaba para banquillo, señores. Sí, sí. Pero eh, para no, banquillo, pero ¿eh? Creo que la decisión más coherente, teniendo pero en cuenta Negredo, que... Negredo, Negredo, a Nuno le engaña en... En... En Málaga, ¿eh? Negredo Málaga... Negredo pasa muy mal a Nuno y... Negredo le digo Nuno que está B, y Negredo no Fá está vale, B. Pero y, sabrán, y, todo... y fue ridículo, ahí es el entrenador, ¿eh? No, porque entrenador... se fía del futbolista. Hombre, con me... no? el entrenador reacciona multar porque El, no descans... mal, el si más, el más el juego siempre... de Negredo Yo descanso el descanso excelente. No, el mal juego de Negredo. Ya venía sacando la patita, no viene solo de Málaga, pero Málaga está muy mal, Carlos. Málaga no es nada. Entonces, entonces diguere el mal juego de Negredo, yo lo he dicho esta mañana, ser delantero del Valencia ahora mismo es que es, que es la mal mal segunda pregunta, delantero. pero se quedan en ese tiempos. En ese preocupa es, la falta de delanteros. Pero en el en el sistema de Málaga y anterior, no era imposible que es delanteros que no que es el que estás diciendo de Málaga, folgado lo que fa, Negredos lo que fan, toche sus jugadores cuando ni pregunta un delantero están para jugar que sí. Bueno, pues al següent partit al Nuno li ha costat, però se l'ha carregat. Ah, bueno, però ha ratificat. Però això di jo que és la prioritat que veiem al Nuno fer això. Sí, Senyor, sí, que, sí, sí. que tenim que anar ser la portada de mà del súper. Nuno para todos y todos para Nuno. I te ha faltat... A que I Lucas Orban ahí una, en l'esparatxina. Ah, ah, ah, <ríe> anem a deixar lo així. Pablo, un plaer, com sempre. Vinga, hasta otra. Carlos Bosch un plaer. Adéu. Polgado. Adéu. Senyors, ho dicem així, a les 5 i mitja la remissió, però recordem, pròxims mesites amb l'esport, demà, 2 i mitja, el Super Murcielag amb el Televisió i 97.7 Ràdio i demà també, a les 11 i mitja, bueno, mentira, demà, a les 8 i mitja, el Super Bàsquet, en el partit d'Eurocup entre el València Bàsquet i el Lokomotiv i a les 11 i mitja, sí, arribem els de Esports 97 nit. Acaba l'esport de 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Programación en Valencià con el soporte de la Consejería de Educación, Cultura y Esport. Generalitat. ¿Dónde me harás Vivo mi vida de lo que camino da. De lo que camino da. Y pasamos los momentos más amargos codo a codo intentando reaccionar como loco a la de cualquiera que se atreva a respirar cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo se toy cálido del sur la 97.7 radio aquí comienza fórmula 97